Zona cero. Nos apetece mucho realizar este monográfico porque volvemos otra vez al antiguo Egipto, nada más y nada menos, ¿verdad? Egipto tan fascinante, tan maravilloso, tan enigmático, pues cinco mil años de historia como dijo ya Napoleón Bonaparte a sus soldados, desde estas eh, pirámides os contemplan tantos siglos. Qué barbaridad. Bueno, pues eh, vamos a Avidós, eh, que es un lugar emblemático y lleno de cosas por contar, cosas por narrar. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Bueno, bien, veo bueno, que vienes hoy vestido de seti primero. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. sí... Qué guapo verdad. está Jesús. Muchas gracias, la verdad es que me siento bien. ¿no? Sí, Estos pero, pero deja ya de estar eh, de tanto de perfil. Ponte, ponte mirando al micrófono, hombre. <risa> Entonces pareceré más ancho <risa> ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Hola, ¿qué tal? Mira, tú vienes de sumo sacerdote <risa> Efectivamente, es, ya tampoco, ves, ya ves. Estaba, vienes dispuesto a oficial. Sí, ahora mismo <risa> Bueno, Abidos es uno de esos lugares raros, ¿verdad, Jesús? Es un sí, Dentro de, de, raro, de, to sí. de todo el universo egipcio ¿verdad? La verdad que sí, la verdad que sí Como sabéis, he estado hace muy poco en Egipto y además estuve con bastante gente, con lo cual sirve para contrastar opiniones, y vas notando, ¿no? vas notando aquellos templos que llama la atención, están los más conocidos, en fin, todo lo que son las pirámides, que eso ya llama la atención en sí, estés o no estés dentro, no porque el estar dentro también sí que es una experiencia sublime. Y después están los otros templos, en general el de Simbel llama mucho la atención, pero por lo espectacular, ¿no? por estar tallado sí. en la roca, los dos de Simbel ya sabes que es el de Ramsés y el de Nefertari, pero... No hay magia ahí en, en Abu Simbel, es decir, hay espectacularidad. Y piedra. Y piedra, exactamente, mm -hmm. y es muy bonito, y, y sobre todo si llegas a la hora oportuna, que es el amanecer o el atardecer, incluso se ve el espectáculo de Luces Sonero, que está considerado como uno de los mejores de Egipto. Pero cuando se habla de magia, hay otros templos, y dos de esos templos es Dendera de y Abidos, por distintas razones, ¿no? Pero en este caso nos vamos a adentrar en Abidos. En Abidos, eh, el guía que teníamos, eh, un guía egipcio, Pues yo se lo comenté, era una persona pues ya muy abezada, ¿no? en este tipo de tours. Yo le preguntaba, digo, si tuvieras que elegir un lugar mágico para ti, fíjate que has recorrido toda la geografía egipcia y has contado la parte ortodosa y la heterodosa, ¿con cuál te quedarías desde el punto de vista mágico? Y él me dijo, sin ninguna duda, dos. Y le pregunté, ¿por qué? Dice, porque ahí, solo ahí he tenido la sensación de que algo pasa, de que algo extraño ocurre. Y una de las cosas que yo he tenido la sensación, y que he tenido la sensación a otras personas, a otros turistas, es que los jeroglíficos tienen vida, se mueven. <risa> bueno, pues, eh, habidos, eh, solo para empezar. Dendera es el templo en el que Champollion eh, descubrió tantas cosas, ¿no? Sí, eh, sí, esto, sí, sí, no sé sí ese, claro, sí. ahí está el famoso Zodíaco de Dendera, que también, sí, bueno, sí. hay mucho hablar, es el templo de la diosa Ator sí. también es un templo sublime porque en los subterráneos de Dendera es donde están esas enigmáticas bombillas, es lo que se ha llamado siempre mm. llamar las bombillas de Dendera de claro, una claro que es una sí. especie de berenjena pero es, es verdad un... que cuando llega Champolín en su único viaje a Egipto sí. se va como una flecha sí, sí. a Dendera, es. y descubre por casualidad, como suele ocurrir casi siempre estas cosas, es el zodíaco de Dendera que es una de las eh, de las salas superiores que tiene el templo y bueno pues eh, excavando y al final pues eso, un derrumbe furtuito que hay, van a parar precisamente a esta, a esta sala y ahí se descubre el primer zodíaco de la humanidad, es decir, ese, ese zodíaco astrológico es la primera representación gráfica que hay del mismo con todas las consecuencias que tiene eso, porque además es un zodíaco que empieza en la época de Leo y a partir de ahí se dice que es cuando realmente empieza la civilización egipcia, es decir, después de ese famoso diluvio de la Atlántida, es decir, que zodíaco de Vendera, por supuesto que tiene muchísimos misterios, pero bueno, hoy no vamos a hablar de Endera, vamos a hablar de un sitio muy cercano también, que es Avidós, que como veis también hay mucha tela enigmática para cortar. Qué curioso, Carlos, que, que sí. un guía que viven, estos guías egipcios viven en la abundancia histórica, ¿verdad?, viven <risa> <risa> rodeados por todo lo que se puede <risa> no Hombre, tienen que jugar con la a mí, no claro, y, que, el, y no, que elijan Avidós, ¿no?, a Abidos, no, ¿no? No, bueno, Avidos la verdad es que reúne una serie de características muy curiosas. Eh, Jesús ya ha contado algunas cosas, pero la verdad es que es cierto. Por de pronto es... Eh, vamos a empezar cosa a cosa. Yo voy a empezar, por ejemplo, porque es el foco de una de las más apasionantes, indestructibles leyendas urbanas de la, de la era moderna en lo referente a la egiptología. Y es que los constructores de un templo de Ávidos aparentemente, grabaron unas extrañas eh, inscripciones que rápidamente se hicieron famosas porque daba la sensación de que correspondían pues, a una especie de carro de combate, un helicóptero y a un, y, a un, y a un submarino. Vaya, un Leonardo da Vinci de la época. Exacto, ¿no? entonces no, la verdad no. es que, visto a primera vista, eh, es cierto que lo parece, tiene mucha gracia, porque es, es que es así. O sabes que sobre todo el helicóptero y el submarino, pero principalmente el helicóptero, parece una Apache es una cosa asombrosa. Así, bueno, claro, estilo egipcio, es todo, todo sí, visto sí. en dos dimensiones, aunque bueno, tiene forma, pero de manera lateral, como si fuera un perfil, y la verdad es que es francamente curioso. La verdad es que la explicación, eh, bueno, en mi caso, me acuerdo que Nacho Ares un día con mucha calma y tranquilidad me explicó cómo, cómo era el fenómeno, Parece ser que, bueno, que Ramsey II, ¿no? que era un faraón dedicado a la gran construcción de templos, también se dedicó a apropiarse de todos aquellos que habían hecho sus antecesores, o sea, no solamente los suyos, sino que cogía también los de otros. Y lo que hacía era algo tan sencillo como que cogía el, tapaba el cartucho del faraón anterior, de una especie como de firma de fabricación, y lo que hacía es que ponía un parche de argamas encima y sobre ese parche colocaba su cartucho con su nombre. Entonces la verdad es que eh, el montaje da unas formas caprichosas que a nosotros pues, bueno, nos recuerdan a objetos de tecnología moderna la verdad es que es obvio que, es, eh, que es, esa es la explicación, que no hay ningún otro misterio encerrado detrás de los extrañísimos, de las extrañísimas máquinas de ávidos, pero eh, esta es internet con lo que hemos hablado tantas veces es demoledor en estas cuestiones por más y más que se demuestre, por más que se explica por más que lo cuentes, es inútil cada cierto tiempo sale alguien diciendo que acaba de descubrir unas extrañas máquinas sobre eh, la pared del templo de ávidos, una cosa sorprendente ubícanos Jesús, eh, Abidos en el, en el Papa y dinos con qué faraones debemos relacionar este templo, pues hay que relacionarlo con este primero del padre ¿sí? de Ransel II, precisamente esa alusión que está haciendo Carlos a ese bloque, es un bloque que une dos capiteles, estamos a 10 metros de altura, o sea que no creas que se ve fácilmente, de hecho lo primero que, que se fija cuando se entra en la sala hipóstila, ¿no? ahora ya está techado, ¿no? porque durante mucho tiempo estuvo al descubierto, y entonces, eh, claro, mucha gente que ha leído ya este tipo de, de enigmas se dan cuenta que están esas extrañas máquinas de avidor y cuando entran, pues justo en la sala hipóstila, la, a la izquierda, mirando a esos diez metros de altura, pues encuentran ese bloque que une dos capiteles, que tienen la forma de papiro en esa, en esa zona. Y claro, esa inscripción lo que hace es que la reforma Rams el segundo, que es el hijo de, de Siete I. Por lo tanto, ya estamos ubicándonos en esa época. Siempre se habla de que tanto Avidós como de Endera eh, su estructura es muy anterior cuando digo anterior, incluso se pierde un poco en la ancho de los tiempos porque se habla de, de incluso de construcciones predinásticas y ahora hablaremos de uno de los edificios que están allí cerca de Avidós pero vamos, originalmente si lo tenemos que ubicar, hay que ubicarlo ya en la dinastía XIX, por lo tanto con Seti I que es el que se encarga de hacer este templo a mayor gloria de Osiris. Osiris es el dios principal, a pesar de que también están representados otros muchísimos. Dioses. De hecho, Amonra, Ra, fíjate, en el templo de, de II es donde he visto eh, mejor representado a Amón por la policromía, por su pintura, es decir, pintado en azul, porque normalmente cuando se ve siempre esa figie de amón, con esas plumas de avestruz que le caracteriza ¿no? como tocado, pues, claro, por supuesto ya no tiene policromía, ya se ha desgastado la pintura a lo largo de estos siglos, pero ahí sí aparece con ese azul perfecto, ahí es cuando entendí esa, eso que me comentó el guía, ¿no? Que es cierto que en algunos momentos, según el cambio de luces que hay, según esos tragaluces que inciden sobre algunos jeroglíficos, sí da la sensación de que esos jeroglíficos tienen vida. Y sobre todo cuando ves a Amón con esa claridad y con ese color azul, ya sabes que Amón también estaba considerado Amón el oculto, es decir, con toda ese esoterismo que rodeaba los cultos dedicados a Amón, por supuesto a Isis y a Osiris, pero en el caso de Osiris es que es el dios principal, es el dios que marca un poco todas las pautas, que marca todos esos misterios osiríacos, y se marca porque ahí dicen que estuvo uno de las partes de Osiris, de esos trozos que fue cortado, Osiris esos catorce trozos, pues uno de los lugares fue en ese templo y por eso se le dedica a Osiris y por eso fue uno, uno de los lugares de peregrinación más importantes del antiguo Egipto. Eh, Abidos tampoco tiene mucha pérdida, ¿no? Es eh, Nilo arriba y hasta que sí, llega. Sí, sí, sí, exactamente. <risa> como todas las no, cosas... está más el... o menos, para que Pero los egipcios un es. poco se hagan una idea, pues más o menos a la, <coughs> a la mitad del recorrido, es decir, no, poniendo verdad. como en la punta superior eh, pues, eh, todo lo que son las pirámides, ¿no? la meseta de Giseth, y abajo poner a suan, incluso si queremos ir más abajo, pues a todo lo que es lo que habíamos comentado, ¿no?, de de toda la estructura de Abu Simbel, bueno, pues justo en el medio, siempre... En este caso, en la orilla oriental Ya sabéis que la orilla occidental está dedicada siempre a los muertos Donde está el Valle de los Reyes, donde están todas las tumbas o Sabes que la división de Egipto es muy importante Además tenerlo en cuenta El Nilo marca el río de la Vida, el dios Hapi además Está también personalizado con un dios Bueno, pues todo lo que es el occidente Es la zona de los muertos Y todo lo que es oriente es donde estaba el templo de los vivos. Entonces esa diferencia quedaba muy clara En su época, ahora ya no, ahora hay por todos los sitios Y casas sobre Quería todo, comentar ¿no? una cosa curiosa y es que aunque ahora es muy fácil Habidos, porque está incluida en todas las rutas turísticas porque es un sitio que se ha puesto muy de moda, aparte todo está muy bien conservado y muy bien cuidado, en gran parte gracias a una persona de la que luego hablaremos, eh, realmente eh, hasta hace pocos años mm, fue un, realmente problemático porque ha habido ser una de las zonas iniciales de máxima hoja del integrismo islámico en Egipto, Y es una de las zonas donde llegó a haber serios problemas eh, con la presencia turista. Afortunadamente, sí. entonces se solventó muy bien en los últimos años. Pero por eso a... ahora no está fácil ir a Vidós. Es decir, en las sí, rutas problemático, pero Bueno, pero esta ya muy incluida. No, no, se incluye, pero suele estar siempre un poco al margen. Es decir, la gente que va a Vidós. Y la Tendera son grupos que especialmente están interesados hay, sí? en este tipo de, de misterios de los misterios que tienen algunos templos egipcios pero si no, no suelen descartarlo porque todavía hay una cierta psicosis y un cierto miedo de que algún turista le pueda pasar algo lo cual bueno, los que vamos allí lo agradecemos porque por, por suerte se puede ver con menos cantidad de personas que por ejemplo si vas a Elfú que parece pues eh, el corte inglés en plenas rebajas la cantidad de personas que te puedes encontrar en bueno, ese pero templo. ya has estado tú Jesús seguro que has dejado la zona pacificada ¿no? esa la fama Que va a Jesús cuando llega a un lugar es igual, que yo veo restos de destrucción Jesús rápidamente lo pacifica lo pone rápidamente en orden además mira ahora voy a aprovechar para comentarnos sobre el Osirión que es un cenotafio ¿eh? maciza, que se construyó en honor del dios Osiris y que es uno de los lugares que plantean más enigmas para los egiptólogos empezando porque no está nada clara la adaptación lo cual es complicado porque debería estar relacionado y asociado a todo lo que hay alrededor y por lo tanto muy relacionado tanto con, con Seti como con su hijo Ramsés y la dieciocho dinastía en general. Bueno, porque pues Pero... qué belleza, eh, con con avidós, esas imágenes casi en movimiento por eh, efecto eh, óptico. Eh, luego el helicóptero, el tanque, eh, eh, Me acordaba de Bondani que casi Casino ahí me hincaba de rodillas, no, pero, eh, pero Pero que, es, que es imposible estudiar por más que expliquen sí, cómo sí, ocurrió sí. Es inútil, ¿no? Y luego pues, los misterios en torno a Seti I también. Seti I. El... Hay también una cosa interesante, que es algo imprescindible para ver en el Templo de David que es la lista real de los faraones. Mm. Bueno, menos una... los excluidos, por malos, ¿no? Claro, ahí <ríe> Lo que es que es una lista oficial, por decirlo así. ¿Por qué digo oficial? Porque empieza desde Menes y termina en Seti I, claro. Pero digo que es la oficial porque ignora de una forma deliberada las dinastías predinásticas. Como todos sabemos, eh, hay otras genealogías, es decir, la primera dinastía, la oficial, empiezan con Menes, que es cuando unifica el Alto y el Bajo Egipto, Tres 3.000 años antes de Cristo. Antes estaría el rey Escorpión, antes dicen que estaría Narmer, hoy se sabe que Narmer y Menes, Menes eran la, mismo, misma, persona, era la sí. misma persona, pero habría unas dinastías predinásticas que ya son míticas. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando, según algunas de esas otras listas más eh, extraoficiales, más heterodosas, como, como por ejemplo pues la que establece Manetón, ¿no? o el Papiro de Turín, o la Piedra de Palermo, sí. y hablan de dinastías predinásticas que antes de Menes se comenta que estaban los ensujor o seguidores de Horus, una especie de seres semidivinos. Incluso anteriormente se habla de dioses. Pero bueno, por no ir demasiado lejos... Claro, ese tipo de dinastías son las que crean ciertos eh, sarpullidos a los egiptólogos. Hay que tener mucho cuidado, efectivamente, claro. porque los egiptólogos lo, lo que nos dicen es que cada faraón hacía de, de su capa un sallo. ¿eh? Exactamente. Cada uno hacía la historia según le convenía. Entonces los egiptólogos eh, se frotan las manos con avidós, porque ahí sí que aparece una lista de reyes oficiales. Uh -huh. Que aparece desde Menes y termina pues, con Seti primero, lógicamente porque es en la época en que se construye ese templo y estamos hablando de un periodo de 1700 años. Pero bueno, eh, que es interesante verlo, porque ahí están todos los cartuchos alineados de una forma muy divertida, incluso en una sala eh, muy anexa, pues aparecen también una lista de dioses, en este caso también con sus cartuchos, ¿no? Los cartuchos es lo que le da esa identidad, y precisamente lo que confiere vida. Ya sabéis que un faraón incluso llegaba a tener más de un cartucho porque estaba su nombre auténtico y su nombre oculto, sí, sí. y lo mismo pasa con los dioses. ¿Se sabe el número exacto de faraones? Uf, hay claro, muchos... sí, claro, cada, cada oficialmente ciclado... dura hasta el imperio romano Claro, oficialmente hay último... 33 dinastías claro. sí, sí, sí, sí. Pero claro. es que, es que eh, el, Estaba pensando ahora mismo cuál es el último Emperador romano que se titula faraón creo que llegas al siglo segundo de la era cristiana me parece más o menos es que no me acuerdo si es de, no me acuerdo si creo, creo, que es. No. creo que es de Ocleciano, el último que se titula faraón con lo cual en realidad contaría desde menes hasta decir, desde aproximadamente sí. el año tres, aproximadamente, 3 aproximadamente tres mil años dos mil muchos no, años tres mil sí, años antes 000, de Jesucristo 7. hasta aproximadamente sí. el doscientos y pico de la era cristiana sí. es una barbaridad de tiempo o sea, claro, hay, claro, claro. poner eso la historia occidental yo os dais cuenta dónde nos hemos ido nos hemos ido mil sí, sí. años <risa> antes de cristo no, es, verdad, es una historia larguísima lo que comentabas antes que, que algún faraón habrá quedado por ahí ¿no? <risa> sí, claro, <risa> además en esta lista De hecho hay listas alternativas Incluso de, sí. de, incluso de Sostenidas por egiptólogos Bueno, no consideramos la de la rama oficial Pero que han tenido cierta, por ejemplo André Pochán Que en los años 30 sostenía una lista alternativa Que empujaba dos mil años atrás la historia ¿Eh? de Egipto sí, sí, Que curiosamente sí. eh, Luego sus listas no, tan, no como tales pero sí su idea ha sido muy aprovechada por aquellos que piensan que que las pirámides y las finges son más antiguas de lo que se dice mm, mm. bueno, hay, hay una discusión eterna 33 dinastías eh, se incluye la Tolemaica. Sí, sí, Se incluye sí, sí. entonces claro. Desde, claro sí, sí. desde el rey escorpión hasta Cleopatra. Exactamente, no, pero ni siquiera desde Como rey, rey independiente escorpión. hasta Cleopatra. Porque, porque, claro, pero luego, luego, sí, claro. sería desde Menes realmente, porque esa es la primera dinastía. El rey escorpión es anterior, anterior. O sea, que ni siquiera está dentro de esa. Estaríamos hablando de una dinastía ah. predinástica, pero ya humana, por decirlo así. Todavía sí, sí, el rey claro. escorpión no dominaba. Eh, los dos imperios o por lo menos las dos partes principales eh, sí, es claro. el unificador lo que pasa que es que hay claro. que tener en cuenta también que, decir, que los egipcios luego de la época romana se asumieron como, como propias o como parte de la historia de Egipto eh, lo que no eran dinastías propiamente egipcias porque estuvieron oh. invadidos una desde los Ixos oh. hasta la dinastía etíope pasando por los asirios sí. o los propios griegos los telemaicos bueno pues 33 dinastías estamos hablando en concreto de la decimonovena Sí exactamente Nosotros y de 19, 19, y cantidad de misterios encierra y todavía que, y que por cierto en esa lista que estábamos hablando ya que decías esas, esas de reyes malditos, claro que hay cartuchos que están machacados, es decir, mm. la idea es borrar la memoria de algunos de esos faraones malditos por otras dinastías que faraones, si podéis imaginar que está machacado su cartucho está claro y también la reina Haseput y unos cuantos claro, años, pero y unos otro también, hay otro que es el de Tutankamón, porque no, Tutankamón no. al principio sí que mm. sigue el culto de Atón, de ese Eh, dios monoteísta y al final pues también cambia de hecho se, cambia, cambia, sí. cambia, y por eso ya se convierte eh, Tutankamon no Tutankatón como sí, realmente era el primer nombre para que el, chaval, tío, el chavalillo era muy joven en fin estaba muy influenciado por los sacerdotes impresionable y por eso siempre sí. se habló de que podía haber sido asesinado claro ya sabemos perfectamente no por, por el ADN sí. y, y por las radiografías que no fue así pero bueno se pensaba que la habían matado sencillamente porque era una persona incómoda porque se quería restablecer este culto al dios Amón que era el que realmente pues tenía para todos los sacerdotes. Le mató la septicemia. Exacto. <risa> <risa> o sea, que es verdad que esto es... Y y, claro, y cuando entramos ya en Navidad, el mito y el misterio por excelencia, bueno, hay varios, ¿no? Pero sería el Osirión eso que rompe todos los cánones arquitectónicos rompe un poco la estructura de lo que pensamos que es un templo egipcio esto, para que nos hagamos una idea, no está dentro del templo de Adiós, sino que está a las afueras, a las afueras digo, a unos pocos metros de, de hecho tienes que salir al exterior y recorriendo pues, unos 50 metros no más, te encuentras con esta estructura, una estructura mmm, extraña ¿no? porque está construida con bloques de, de granito, pero ...monumentales... ...estamos hablando de unas 30 toneladas de peso... ...perfectamente angulados... ...y pulidos a espejo... ...en su conjunto Vidos es, es, es, ¿no? es impresionante... ...es impresionante... Sí. ...el templo en sí... El templo el, en digo, el... ...todo lo que se percibe ahí... ...ha habido gente incluso que tuvo... ...me lo contó, ¿no?... ...que tuvo eh, pues, lo que se llaman... ...estados alterados de conciencia... ...por eh, lo que se vive allí... ...por el tipo... ...vamos a llamarlo de energía... ...que, que emana, que se percibe... ...que, que la gente... Pues puede notar, incluso hay algunas cámaras fotográficas que ni siquiera llegan a funcionar en algunos sitios <risa> concretos, ¿no? en alguna de las salas. ¿Y el Osirión son 30.000 kilos de pedrusco eh, Con lo cual, claro, el, el Osirión es un monumento funerario, es un cenotafio, como comentaba Carlos al principio, dedicado a Osiris. Es decir, supuestamente es una tumba, tumba está claro que no porque a Osiris le trocearon, pero una de esas 14 partes <risa> <Pobre Sirius. risa> sí que dicen que estaba ahí. En concreto, una de las más importantes, que era la cabeza, la cabeza momificada durante bastante tiempo, lo cual fue objeto de culto, de peregrinación. Pero claro, aquí está lo extraño. Es decir, <risa> cuando vemos un poco la estructura arquitectónica que tiene el Osirion, nos recuerda esas mismas líneas geométricas al Templo del Valle, por ejemplo, que está al lado de la Esfinge, que es igual que el estilo arquitectónico del Templo de la Esfinge, que está a mil kilómetros de distancia. Todo esto nos está indicando de qué ese tipo ...de construcción... ...corresponde a alguna dinastía... ...que por supuesto no es de la XIX... ...y que por supuesto no es de VII I... ...de hecho cuando esto se descubre... ...cuando Flint Petrie, por ejemplo... ...uno de los egiptólogos eh, más afamados... Y, ...y Margaret Murray... ...descubren el sillón en el año 1903... ...ellos deducen que se trataba... ...de una construcción muy antigua... ...pero antiquísima... ...y lo dataron... ...por lo menos de la Cuarta Dinastía... ¿Qué ocurre? ¿Por qué después se data en la dinastía de, de Seti I? Porque entre 1925 y 1930, el arqueólogo Henry Frankfurt descubre en el recinto un cartucho, y un cartucho de Seti I. Pero no se le ocurre a él y a otros egiptólogos otra cosa que pensar que como ese cartucho de Seti I está grabado en una de las partes muy pequeña, muy minúscula, de todo el Osirión, pues que corresponde a, a esta época. Entonces, en principio, los, los descubridores entroncaron el Osidión con, con la Cuarta Dinastía. Y esta era la de las pirámides, la de las tres grandes pirámides, eh, todo aquello, ¿no? Sí, así es. Uh -huh. Porque en la Cuarta Dinastía siempre tenemos que hablar, pues eso, de, de Keops, de, de Efrem, Y meterinos y, y bueno, pues también de Snefru, es decir, hay otros varones también muy importantes. Pero claro, lo indican ahí por la antigüedad, porque pensaron era que aquello verdad, no encajaba de verdad, ninguna de las estructuras del siglo de la dinastía XVII, la XVIII y la XIX, entonces pensaban que sería de la cuarta porque era la que más antecedentes tenía mm. respecto uh -huh. a ese templo de la esfinge, que ya digo que es muy parecido a lo que podemos ver, por ejemplo, en San Saguamán, en Perú, ¿no? Sí, por eh, el encaje de las piedras. Por el encaje de las, piedras, de las piedras y mirad, que eso no eso ni nada, erróneamente, es vital, y eso están ahora de acuerdo los arqueólogos erróneamente, se ha datado en la época de Seti I. Bueno, pues ahí estaríamos hablando según algunos otros egiptólogos más heterodosos, por ejemplo John Anthony West, o por ejemplo Han Hancock, estaríamos hablando de uno de los pocos vestigios de esas dinastías predinásticas, es decir, de los ensujor, de los descendientes de Horus de esos seres semidivinos, si esto se va demostrando, y para de que por ahí van los tiros sí que estaríamos dando un vuelco una vez más a toda la historia de la egiptología oficial. Bueno, pues ha uno de los epicentros mistéricos del antiguo Egipto, y, y bueno, pues ahora muy, muy en boga, y también tristemente eh, hemos hablado Davidos, pero por culpa del fundamentalismo religioso que siempre estorba bastante ¿no? en estas cuestiones de, de visitar y conocer otras culturas. Bueno, pues perfecto Jesús Callejo, eh, toma para ti esta imagen de Osiris ah, muy eh, bien. lo que pasa que no es el trozo exacto que, que, que me habías pedido. Sí, no, el que le falta ya sabes que se lo comió un pez <risa> o sea que ahí tuve una historia pues muy toma. divertida y muy erótica sí. alrededor de esa parte genesiaca de Osiris. Pues toma, toma toma el, toma el pez. Gracias Para ti, Carlos... <risas> Toma, para ti, Carlos, te voy a dar este báculo. Oh, qué bonito. ¿eh? Y con él puedes pues eh, disfrutar un poco, paseando por por Avidos, ya ves si percibes algo mágico. Qué pena que pese tanto. <risas> sí, la verdad es que es un báculo de dos toneladas. Sí, sí. ¿no? <risas>